provincial, ayer Guido Wisterfeld, este bueno dijo que no, no, te, no tenía tiempo para hablar, tenía otras actividades, uh -huh. pero el que más puede explicar y mejor es, es el subsecretario de, de Hacienda de la provincia, así que vamos a ver si podemos ir por ahí, y si no la gente de ATE, que es la que estuvo en la mesa de negociación. Ayer por ejemplo sí. me escribieron varios, varias personas contadoras y contadores uh -huh. para preguntarme si realmente era así que habían arreglado, digo porque tenían muchos este trámites, atrasados. trámites ah. pendientes, claro, ah, yeah. trámites pendientes ahí en rentas mm. y querían asegurarse si eso realmente era así, porque mm. hoy se iban a, a presenciar todas estas personas. Claro. Eh, Vos sabés que Mauro, llama, bueno llama la atención, no, eh, nunca se dijo eh, eh, y se dio precisiones de cuánto significa en cada empleado, empleada de rentas, eh, ese adicional. nunca lo dijeron nunca, lo dijeron. nunca. ni no, los trabajadores no. ni los funcionarios ni los ni los representantes de los trabajadores claro. es un dato que tienen guardado sí. nosotros lo fuimos averiguando así sí. este, por algunas personas más o menos cercanas o que conocen cuál es el adicional que tienen los trabajadores sí. que también hay que pensar vale que no está bueno meterse con esa cuestión porque de no, última es parte vale. de algo que le corresponde el tema es que Cuando se arregla un adicional para un sector como rentas, es muy distinto a un adicional para otros sectores. Oh, sí. Y es ahí donde quizás tenemos que poner el ojo para que no haya tantas desigualdades entre trabajadores estatales. Sí. Eh, bueno, eh, ahí, es, ahí se ayer. Claro, el rumor, el caso, es que, no sé si les da vergüenza decirlo o, o porque es una torta de plata, así te lo digo, eh, No, no, no, es, eh, pero para cada uno. <risas> claro, sí, sí. Está, está, están no hablando plata, de, sí. de más de un sueldo. Claro, sí, sí, tal cual. O sea, es muchísimo, sí. es muchísimo porque este, sí. los empleados estatales hoy en día tienen un sueldo, tienen alguna hora extraordinaria mm. y adicionales tienen muy pocos, mm. o sea, muy pocos sectores o muy pocos convenios colectivos de trabajo dentro de. de la administración pública tienen estos estos adicionales tan tan importantes los adicionales que se cobran en otros sectores son muy bajos sí. comparados con esto. Sí. Y y de última, está bien, están haciendo un trabajo de recaudación y uno sabe, también entiende sí. pero también está bueno que lo blanqueen entre comillas no mm. justamente pensando en adicionales para que todo el mundo sepa lo que se gana no no está mal que lo ganen no. el tema es que estaría bueno saberlo claro, simplemente sí, sí, sí. Este, por no eso, estamos pidiendo no, mucho pareciera no no no este bueno eh, por eso bueno a, a, se entiende alguna actitudes yo el otro día eh, Creo que le pregunté al trabajador, que es delegado, a Gustavo Bazán, si sí. tenían el acompañamiento de otros trabajadores de Casa de Gobierno. ¿Viste cuando esa solidaridad eh, que tiene que haber eh, cuando hay una lucha? Bueno, eh, no se sumaba nadie a las protestas de ellos. No, no, no. No, eh... no, porque nosotros hemos estado ahí en las protestas ruidosas que han hecho en los pasillos de... de casa sí. de gobierno, y son únicamente sí. rentas. Sí, sí, sí, por eso. Eh, Te digo que hay hay trabajadores que sí. se podrían haber sumado, porque también claro. hay que pensar que mañana se pueden se la pueden tomar con otros sí. adicionales y sacarlos, claro. también sí, puede sí. pasar. Pero no, no sí. hay un acompañamiento unánime eh. del reclamo de rentas, sí, únicamente sí. de rentas. Por eso, bueno, eh, nuestra función también es tratar de averiguar. Está difícil conseguir esa información oficial. Bueno. Bueno, eh, por ahí. bueno, once eh, y media de la mañana, casi mediodía, van a inaugurar el el paseo de la memoria popular en el Consejo deliberante, así que vamos vamos a estar eh, en ese en ese lugar y después va a haber actividades. Este, variadas durante la mañana, que lo vamos lo vamos a ir contando. Bueno, muy bien, Mauro. Bueno, eh, más vale eh, ahí en Radio Cracia, o, o lo que surja más vale eh, eh, de tu recorrida ahí por la ciudad de Santa Rosa. Ahora, eh. en este momento, ocho y media pasada, sí. se ve bastante. Hasta hace un rato había una neblina, una niebla importante sí. en Santa Rosa, mm. sobre todo en las... Este, había que tener cuidado, y también ahora, porque tampoco se ve del todo, pero se ve un poco más, en las avenidas, sobre todo en las circunvalaciones y rutas y acceso a la ciudad de Santa Rosa la policía había dispuesto algunos móviles policiales con sus eh, con sus luces con sus este, balizas para alertar a las personas que iban entrando a la ciudad no se conocieron hasta esta hasta esta hora algún siniestro vial respecto a la baja visibilidad pero no se veía nada hace un rato ahora de a poquito se va disipando esa esa niebla bien Mauro nos reencontramos luego cómo no hasta luego bien eh...